Mira, yo creo que、eh, nuestra función va a ser、eh, la de trabajar mucho, como qué es lo que tenemos que hacer. Este, se nos ha depositado esa confianza de sacrificarnos y qué es lo que sabemos hacer los policías, ¿no es cierto? Nosotros, si bien estamos retirados, no hemos estado alejados tanto de la fuerza, así que estamos más o menos en, en sintonía. Así que esperamos tener una, una buena gestión con la ayuda de ustedes, por supuesto, de, de los vecinos, de, de la gente. Esperemos que nos tengan un poco de paciencia también,、uh -huh. este, hasta que nos pongamos a tono. Ya estamos en sintonía, pero como estamos recién arrancando, este, y tenemos una buena expectativa. ¿Qué es con... la situación? La... ¿Cómo e n c u e n t r a la fuerza? Bueno, con Héctor、eh, hablamos porque somos compañeros, él ha sido mi jefe, tenemos una relación.、Eh, Los a l u d é como corresponde, nosotros sabemos de esto los policías. Este, incluso nosotros hoy estamos circunstancialmente comandando. La estructura está armada y está funcionando. Hoy estamos nosotros, mañana estará otro. Lo aceptamos,、eh, es, como, es como se hace.、Eh, a Héctor los saludé y, hago, y, y aprovecho también esta oportunidad para agradecerle como policía, como vecino. Han hecho un buen trabajo el año pasado, fue una ardua tarea y nosotros queremos ser、eh, consecuentes también. ¿Qué impronta le quiere dar a la policía de la provincia de Lamampa? La impronta que le vamos a dar es la que nosotros traemos con una trayectoria amplia y hemos transitado toda una carrera y hemos estado siempre operativos, este, al servicio de la comunidad y así va a seguir, como viene trabajando la policía. Nosotros vamos por ese lado,、eh, por el lado de la proximidad, con el vecino, con, con el personal. Así que el tiempo dirá,、eh, hablan los hechos. Así que tenemos que ver cómo, cómo vamos a articular para, para poder seguir trabajando. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la ley de seguridad ciudadana que se está discutiendo, que está en la legislatura y posiblemente se pueda llegar a tratar? Bueno, eso es un proyecto al que adhiero, por supuesto, lo hago propio, porque es un a n h e l o Yo entiendo que, que tiene que haber un cambio paradigma en, en lo que es.、Eh, La función policial,、eh, tenemos que adyornarnos, como digo,、eh, para ser consecuente con nuestra sociedad.、Digamos. Necesitamos algunos cambios que, que se van a dar para bien. Es una, es una ley que apunta a la multiagencialidad en materia de seguridad, saca un poco a la policía del eje de, de, de, de, digamos, central. Y yo creo que es necesario por ahí que el enfoque de la seguridad se haga desde diversos puntos de, o de, de, diversos puntos de vista, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los derechos humanos. Por ejemplo,、eh, hay un enfoque en ese sentido en la Nueva Ley. s e se, se vio sorprendido su, su, por su designación, la esperaba. El policía que te dice que no quiere ser jefe de policía miente, porque todos queremos coronar、eh, una carrera o tenemos ese anhelo de. Por supuesto, <risa> ese anhelo por ahí cuando llega el momento te, te sorprende, sí.、Pues、me sorprendió porque uno no. No trabaja pensando en eso, digamos. Eso se da o no se da y somos conscientes, y por ahí cuando nos toca irnos también. Este, me, me sorprendió gratamente, por supuesto. También me, me genera, este, me moviliza porque es una tarea muy grande.、Te、lo pregunto porque Lara, en su momento, en una declaración que hizo, un poco estos días, dijo que le extrañaba desde dónde llegaba usted a formar este cargo. Bueno, no lo vi a esa expresión, pero bueno, seguramente no s sé, él é tendría que decirlo, por q u e fue movido, por qué cuestión lo dijo, pero a mí no me extraña porque soy policía, digamos, y estoy dispuesto a, a afrontar este desafío, ¿no es cierto? Lo hago con, con pasión, como siempre lo hice, y con mucha responsabilidad.